Vamos a ver, eh, eh, nosotros siempre que hablamos de estos temas a los médicos ambientalistas, ah, ah, perdón,、eh, siempre nos gusta hablar de, de una película científica. ¿de acuerdo? Si nosotros analizamos, por ejemplo, eh, eh, los casos de muertes por cáncer de mama ocurridos entre、eh, 1989 a 2008, ¿Sí? eh, pues observamos en esa película, como te comentaba, que durante los primeros diez años, ¿de acuerdo? Sí. Aparecían manchas, manchas de distribución、eh, muy típicas, ...o sea, unos patrones geográficos de distribución del cáncer de mama, de otros también, pero hoy estamos hablando del cáncer de mama,、mm, muy evidenciadas en Cataluña y Baleares. Cataluña y Baleares.、Ajá. Posteriormente, esta, digamos, esta, esta, este patrón va digamos, atenuándose para dejar paso a puntos、eh, actualmente calientes, puntos calientes de, de distribución. Como son desgraciadamente pueblos de Huelva, pueblos de Sevilla y pueblos de Cádiz. No entendemos, los, no entendemos cómo el riesgo de morir por cáncer de mama en esas poblaciones representa un 10% mayor que en el resto de España. ¿De acuerdo?、Eh, estamos hablando de, de patrones de mortalidad.、Eh, muchos autores piensan que. <coughs> Que la mortalidad en estos tumores ha perdido validez y quizás sería mejor analizar la incidencia que tiene esta enfermedad, no la mortalidad. d El acuerdo? e problema es que no tenemos unos registros detallados en España. Sí, hay pocas、eh, provincias que tengan registros de cáncer y donde se tienen, bueno, pues、eh, hay unas estimaciones. d e、eh, sí. Actualmente, unas 100.000 mujeres. Han sido diagnosticadas de cáncer de mama en los últimos años. d e acuerdo? Posiblemente sea debido bueno, pues a esos cribados de cáncer de mama que se efectuaron ¿no? que se empezaron a hacer cuando la mamografía, no sé si recuerdas, sí, sí, sí, sí. entre 1990 y 2001, p u el s pues bueno, e pues mamógrafo se puso de moda y las mamografías también, llegando a una cobertura pues de casi al 90%, con una alta participación. Y eso se tradujo en una caída momentana, momentánea de la, de la mortalidad. d acuerdo? e Sin embargo, si nosotros analizamos un patrón eh, eh, a lo largo de los años, observamos que la mortalidad ha ido poco a poco subiendo. No demasiado, es cierto, pero ha ido subiendo. Estoy hablando, por ejemplo, de ese periodo de 1989, con una, con una mortalidad total de 27.638 mujeres. A la que se dio entre 2004 y 2008, por ejemplo,、eh, vamos a ver, de 29.459. Ha habido un incremento progresivo,、sí. esto es cierto, pero dentro de ese incremento lo que más nos preocupa son cómo se han distribuido y a qué edades se ha distribuido. No solamente esa distribución espacial de la que te comentaba antes, sino que, que、eh, se ha distribuido por determinadas edades que antes. No, no se conocían, o、no、se diagnosticaban. ...es decir, Partimos de que hay mapas de esa distribución que son muy sugerentes para enunciar hipótesis, sobre todo para nosotros las, las exposiciones ambientales, es decir, echamos un poco por tierra aquello que, que no todo es genético, ¿eh? sino que lo que comemos, lo que bebemos, lo que nos ponemos encima del cuerpo también puede estar influenciando、eh, la aparición de ciertos tumores. En、el n e caso de cáncer de mama alguien tendría que explicar sobre todo la ciencia los, científicos, los médicos por supuesto y también las autoridades c ó m o es posible que haya un aumento anual un aumento anual todos los años se diagnostican、eh, un 3,2 por cien más todos los años mujeres entre 45 y 55 años vale bien este aumento Se puede explicar por, por, por el aumento de las mamografías entre, como te dijo, entre los años en que se implementaron. ¿no? Pero claro, es que este aumento ya ha sido compensado. Es decir, ya no es posible explicar que es que lo diagnosticamos antes a través de la mamografía. Porque el rango de mujeres entre 35 y 45 años, que nunca son, ha sido sometida a mamografía, porque no está indicada simplemente, es de cerca del 3,8% anual. Esto es un dato que a nosotros nos hace es preocupante. ¿eh? Sí, sí, que a、sí, nosotros sí. nos hace preocupar. Un 3,8% anual en mujeres entre los 35 y los 45 años es como para empezar a sospechar en otro tipo de, de circunstancias. ¿no? O sea, sabemos que afecta alrededor, todos los años, alrededor de unas 26.000 mujeres. Y que, bueno, es el 20% de los tumores de seno que se dan en menores de 45 años. ...de acuerdo... Es decir, primero, hay las enfermedades, Cáncer de mama en este caso, están cambiando sus patrones y hay factores hay factores distintos a los que pensábamos que influyen en su aparición.、Eh, bueno, quizás estoy hablando excesivamente, Javier, y me quieras hacer otro tipo de preguntas, pero si no, yo continúo.、Eh, sí, yo, yo estaba, estaba escuchándote un poco absorto, porque, claro,、eh, yo imagino, imagino, querido compañero, que al, que al haber. Al existir este mapa y al haber este incremento preocupante anual de, de este tipo de factor de, de muerte, incluso、eh, yo imagino que, especialmente aquí en el sur, en las zonas que tú has destacado como puntos especialmente calientes, Cádiz, v u e l v a Sevilla, habrá el, el Estado ha, habrá diseñado、eh, unas importantes vías de, de investigación para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Respondiendo a todo eso, me queda en blanco un poquito porque las políticas e f e c t i v a m e n t e deberían estar actuando sobre lo que se detecta, que de lo que estamos detectando, pues, digamos, son, son demasiado débiles. d ¿de acuerdo? e Yo pienso que pensamos que las políticas económicas no están solo para los indicadores de los que nos hablan los ministros,、sí. sino para, para facilitar también un estudio de los factores de riesgo que están incidiendo en la salud de la gente.、Eh, eso está por demostrar. eso no e x e q t o en determinadas áreas por ejemplo sevilla porque hay un foco ahí de investigación importante representada por ya te lo comenté el otro día representada、sí. por nada por por este por este catedrático que es、eh, no recuerdo bien bueno luego te lo diré、eh, nicolás olea perdón s í Bueno, pues él es un investigador que, que, que bueno, es un experto en este tema y está demostrando determinadas cosas sobre todo en granada en sevilla etcétera Pero en el resto de España es que ni siquiera poseemos en muchas comunidades un registro de cáncer. Entonces difícilmente podemos atribuir determinados factores、eh, con determinadas mortalidades o con determinadas incidencias. ¿no? Yo creo que las políticas siguen siendo muy débiles. Mira, Javier, yo desde el año 1984,、sí. más o menos, tenemos、mmm, casi más de 40 estudios que, que tratan de asociar los, los niveles en sangre y en tejido de pozos. Tened en cuenta que la mama es un tejido muy adiposo y el tejido adiposo、pues、tiene、eh, predilección por determinados con,、eh, productos tóxicos que se encuentran en el ambiente. Adiposo para mama, es, es. para Es、sí, sí, sí. grasa. Nuestro, eso es grasa para nuestros dientes, sí, sí. sí. Es grasa. Entonces la grasa tiene mucha afinidad por ciertos compuestos que se depositan en ella y, y, y se quedan ahí casi de por vida. Es difícil sacarlos, ¿no? Hombre, en la mama es más sencillo, porque hay, digamos, patrones de limpieza, ¿no? Sí. Que después los comentaré, pero vamos, esos, esos, esas sustancias detectadas、pues、son terriblemente importantes, claro,、eh, y quizás necesitemos un estudio relacionando determinados tóxicos con el riesgo de contraer un cáncer de mama. Nos las prometemos muy felices, pues, porque estamos contentos de diagnosticarlos antes. De haber hecho descender la mortalidad, estamos contentos, pero todavía pocos estudios españoles, quizá europeos, aparte de esos 40 más o menos de los que yo te hablaba, son absolutamente insuficientes, a pesar incluso de las consignas de la Organización Mundial de la Salud, a pesar de todos los estudios de influencia de factores de riesgo, siguen siendo muy pobres. No sé a quién no le interesa, ¿de acuerdo?、Uh -huh. Pero. No sabemos exactamente, por eso te decía que estamos un poco perdidos entre la información y entre la acción. Sí,、eh, Yo también te quería comentar:、eh, el, el factor ambiental, por lo que estamos viendo, está teniendo una importancia, un protagonismo cada vez mayor. ¿Se ha delimitado en, en algunos aspectos qué factores ambientales pueden estar ahí jugando? De, descartando ese tipo de cáncer de mama、eh, genético que tú has comentado antes, que entiendo que está muy bien delimitado, pero se, ¿se tiene constancia de al menos algún de qué factores ambientales pueden incidir en el riesgo a padecer un cáncer de mama por una mujer? Sí, claro, claro que están. Bueno, bueno、eh, en principio, de los, de los sitios donde se han hecho registros de cáncer y donde se ha estudiado la relación con factores ambientales, La mayoría de autores concluyen que el factor ambiental ahora mismo es la segunda causa, la segunda causa en riesgo, de, de estimación del riesgo en cáncer de mama. La segunda causa.、Ajá. Luego hay otras que son casi, bueno, muy conocidas: n o los antecedentes familiares,、eh, la edad de la menarquía, la lactancia, el número de hijos,、eh, etcétera, etcétera. n o、eh, Luego hay otros también muy conocidos y muy, descri muy descritos: el consumo de tabaco. El consumo de alcohol,、sí. pero la exposición química ambiental, aquella que está derivada pues, de lo que inhalamos, de lo que comemos y sobre todo de, los que nos ponemos, de las cosas que nos ponemos encima, pues ya se considera como uno de los factores de riesgo más importantes. ¿De acuerdo?、Eh, te comentaba antes lo de los factores de protección. Se sabe desde hace muchísimo tiempo que tener el primer hijo ante los 19 años pues, es un factor de protección. Eh, que tener cinco hijos pues, es otro factor de protección importantísimo y quedar a lactancia durante tres, más de 36 meses es otro factor. Pero, ¿de qué mujeres estamos hablando? ¿Hay alguna mujer que en la actualidad pueda cumplir estos requisitos? Yo creo que no. ¿vale? No, no claro, claro. Seguramente no. El asunto es que cuando se hacen estudios de esos residuos, de esos compuestos químicos en el tejido mamario, A través de b i o s a mamaria, es que son estudios escasos, pero cuando se hacen biosas mamarias se descubren siempre, digamos, los mismos asesinos de las mamas. ¿De、sí. acuerdo?、Ajá. Siempre están presentes los mismos.、Eh, estudios que cambian, una sustancia por otra, dos sustancias por otra, pero en realidad es que siguen siendo los mismos. Pesticidas, órgano clorado, s policlorado, s en fin, no voy a detallar. Todas las sustancias que se han descubierto, porque sería, vamos, se ha descubierto hasta el DDT. O sea, el DDT es un insecticida、Joder. que se prohibió hace más de 30 años. Bueno, pues todavía sigue apareciendo en biopsias mamarias. Increíble.、Eh, es decir, las sustancias químicas.